En el colorido abanico musical de ICM nos encontramos con Carl Knox y su trabajo Saltarello, una interesante recopilación de temas musicales que abarca un amplio marco cronológico. Mezcla heterogénea de estilos y aires musicales. El presente disco explora diferentes idiomas musicales que ocupan un espacio temporal de 900 años, desde las armonías contemporáneas a la reinterpretación de temas de finales del medioevo. Apreciaremos hoy en esta cita de ICM. La obra Saltarello de el violinista g a r d Knox. Como apunta el propio intérprete en las páginas del libreto, esta música posee la capacidad de acercarnos a una época distinta. En otras palabras, la música, como elemento evocador de un determinado ambiente de época, es capaz de hacernos viajar en el tiempo. Y Gar Knox sabe moverse a través de los ciclos con especial soltura. Habla tanto la lengua de la viola moderna como la de sus predecesores, la viola di amore y la fídula, dominando la técnica de cada uno de ellos con creatividad y virtud. Miembro del cuarteto Arditi durante ocho años, es uno de los instrumentistas de cuerda más versátiles de hoy en día. Él es Gar Knox con la obra Saltarello. En el presente trabajo discográfico queda la incógnita de la elección y el orden de las diferentes obras, temas tradicionales celtas, barrocos, medievales, contemporáneos. Carl Knox llega incluso a intercalar el tema de John Dowland entre la primera y la segunda parte de la obra de s a r r i a j o La obra de la compositora finlandesa está basada en el sonido suave y entrecortado que provoca el arco de la viola emulando el sonido del viento. Para las obras más tempranas, Knox utiliza la fídula, instrumento medieval, y se hace acompañar por el percusionista Sylvain l e m a i t r e Asimismo, es destacable el arreglo del concierto de Vivaldi para Viola di Amore y violonchelo, una versión íntima que recrea únicamente la esencia de esta música. La parte más accesible del disco se corresponde con las tres danzas del siglo XIV que dan título al disco y las adaptaciones sobre temas tradicionales celtas. Gar Knox, de origen irlandés, sabe reinterpretar estas canciones de forma excepcional, todo un tributo a sus raíces. Sigamos apreciando este bello trabajo que hace parte de la vertiente New Series de e c m Bella toma sonora que hacen los técnicos de e a s para esta producción, pues han sabido crear una atmósfera de intimidad evocadora que refuerza la idea de espacio temporal del cual está impregnado todo el disco. La textura de la cuerda de Knox, acompañada del impresionante sonido del violonchelo de w e s t e r m a n tiene momentos notables, una lección sin duda magistral, una combinación interesante, un disco que no hay que dejar de oír en diferentes ocasiones. Y 100 ediciones de música contemporánea con su variedad estilística. Thank、you you、uh -huh.